Her、radio Show.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 The Heavy Metal Mansion MetalPR.com con bases en San Juan, Puerto Rico y retransmitiendo a través de Asalto Mata Radio Rock con bases en Zaragoza, España. Bienvenidos a todos y a todas a otra noche de eso que nos gusta tanto, que es compartir con ustedes lo que nos apasiona, que es el metal pesado. Espero que estén todos bien, espero que todos tengan salud. Sé que algunos están algo aburridos, pero no se preocupe, llegó el domingo. Llegó el domingo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 6 de la tarde, hora de Texas, 12 de la noche, hora de España. Para que usted pueda compartir con nosotros un ratito y podamos compartir con ustedes algunas, algunos temas, algunas canciones de alguna de las bandas que tanto nos gusta, ¿ok? Como todos los domingos, los invito a que formen parte de nuestro chat en vivo a través de Heavy Metal Mansion. Simplemente tiene que conectarse con metalpr.com, diagonal en vivo. Y automáticamente、eh, le saldrá、eh, la plataforma para que ponga su nickname. Y ahí pasa a formar parte del chat en vivo, donde están los muchachos compartiendo allí adentro. No solamente durante nuestra programación, pero sí、eh, también durante la programación de la nueva lechonera del rock, que es lo próximo que viene después de nosotros. Ok. Así que muy bien, muy alegre de que estemos aquí otro domingo más.、Eh, las cosas,、eh, pues lamentablemente no son、eh, las más cómodas. Esto de la cuarentena, de tener que estar en la casa. Algunas personas, pues lamentablemente no están trabajando, no están generando ingreso. s、eh, Así que,、eh, pues es lamentable, otros Tenemos que salir a trabajar y muchos de nosotros trabajamos、eh, con poblaciones que están en alto riesgo, lo que implica que nosotros también entramos en alto riesgo, pero eso es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, cada cual ¿verdad? está sufriendo pues,、eh, de diferentes maneras. Sin embargo,、eh, como dicen en mi país, al mal tiempo la buena cara. Y he visto cómo han inventado y cómo han utilizado las redes sociales para inventar y para、eh, de alguna manera distraerse. Un saludo y un aplauso bien grande a todos esos、eh, grupos, no s o l o del heavy metal, de todos los géneros, a los artistas, a los cantautores que han estado haciendo lives a través、eh, de Facebook, a través de Instagram, a través de diferentes plataformas. Como una manera de entretener un poco a la gente y también, pues, de, de alguna manera, ellos mantenerse activos, porque、eh, los músicos también se quedaron sin trabajo. Al estar los beños cerrados, pues, ellos también se quedaron sin trabajo. Muchos músicos、eh, dependen de ese ingreso. Otros, pues, quizás、eh, es el ingreso de la música, pues, más bien es algo que diversifican de, del ingreso de otro trabajo, pero muchos músicos. Eh, dependen de eso y, y, y sus familias, pues comen de, y, del ingreso que ellos tienen. Y lamentablemente, pues lo que es el arte, la música, el teatro, pues todo eso está detenido. Pero estamos aquí, estamos en Heavy Metal Bunker Radio Show para tratar de compartir con ustedes un poquito y olvidarnos un poco de los problemas, las penas y los virus. los Y el único virus que vamos a tener aquí es el virus del heavy metal. Y ya comenzamos. Comenzamos con nuestra introducción y nuestro despegue. Y comenzamos con nada más y nada menos que con la banda de power metal progresivo noruega Pagansmind. Esto es un bandón de cuatro pares, ¿ok? Yo he tenido la oportunidad. De poder ver a Pagan s m i n e en dos ocasiones en vivo, y les puedo asegurar que ver a esa gente es un deleite. Mucho más allá de que a usted le guste o no el Power Metal, o que a usted le guste o no el, el Metal Progresivo, esta gente está a otro nivel. Entonces quise comenzar hoy un poquito con progresión para complacer a aquellos,、eh, a aquellas personas, aquellos amigos. Que me escriben de vez en cuando para que les ponga el guito progresivo aquí en el programa. Pues hoy comenzamos con Pagan Smart. Muy bien, mi gente, pues vamos r a p i d i t o vamos sin perder mucho tiempo a nuestro primer bloque de la noche y lo vamos a comenzar con una banda que me gusta mucho, mucho, mucho, aunque últimamente pues están medios apagados. Eh, pero me gustan mucho y, y, y su trayectoria pues ha sido excelente. Y estamos hablando de Ice Earth. I'm gonna die to you! I'm t You w r e burnt! Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Les está saludando su amigo Dark Neruda, s y estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas. Bienvenidos a todos los que nos han sintonizado un poco más tarde. Estamos aquí, como todos los domingos, con otra edición más. De Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que bienvenidos a los que acaban de llegar. Y un saludo a los que están en el chat de Heavy Metal Mansion. Bien, mi gente, este primer bloque nos fuimos con、eh, Ice Earth. Ice Earth, una banda que, que me gusta mucho. Que a pesar del cambio de sus alineaciones, pues, siempre、eh, se han mantenido haciendo buena música. Eh, hace algunos años que están un poco apagados, lo más reciente, pues,、eh, como que no es lo mismo. Sin embargo, el último álbum que, que me gustó mucho de Ice Earth、eh, fue de este tema que estamos escuchando, que era Dystopia del 2011. Un muy, muy buen álbum. Tuve la oportunidad de poder ver a Ice Earth. Eh, cuando Barlos regresa, después de haber seguido,、eh, Barlos regresa y, y en esa oportunidad tuve la oportunidad de verlo.、Eh, y, y Ice Earth en vivo es un bandón ¿okay? y, y es una banda que me gusta bastante. Después nos fuimos con un grupo、eh, bien fuerte también y que, que recién tiró algo o está pendiente. Y estamos hablando de la gente de Primal Fear. En esta ocasión estuvimos sonando un cover de Asep que hicieron en su álbum debut del、eh, 1988. Hicieron un cover del tema Breakers de Asep. Y ese tema le queda súper, súper bueno a Primal Fear. Me gustó mucho eh, eh, ese, ese cover. Y cerramos el bloque con nada más y nada menos que con Halloween. De su álbum Walls of Jericho de 1985, escuchábamos el tema Victims of Fate. Un bandón y uno de los mejores álbumes de Halloween en toda su carrera. En estos álbumes、eh, pre-Kiski. Pero、eh, es uno de mis álbumes favoritos de Halloween, ¿ok? Así que, muy bien, mi gente. este Nada, vámonos con otro bloquecito. No vamos a perder mucho tiempo. Vámonos con otro bloque y nos vamos a ir un poco clásico. Nos vamos a ir un poco clásico para esa gente que son medio rebuscados y que les gusta la música、eh, bien hecha. Vámonos, vámonos con este bloque en Heavy Metal Bunker Radio Show. Y por ahora...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 En nuestro merchan, Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Yes, sir, yes, ma'am, yes, people. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show, compartiendo con ustedes lo mejor del metal pesado. Les s a l u d a su amigo Dark Nerudas. Estamos aquí en el Heavy Metal Bunker Studio en Spring, Texas, tratando de compartir con ustedes eso que nos apasiona tanto. Bueno, mi gente, ese、eh, bloque que estábamos escuchando、eh, era medio c l a s i c ó n Empezamos con una banda que, si, si yo pudiera m i r a r atrás, yo diría que es una banda que tenía mucho futuro. Sin embargo, pues fue una banda que no trascendió mucho, a pesar de que el único álbum que grabaron es extraordinario. Y estamos hablando de la banda Steeler. Es esa la primera banda donde、eh, tocaba Invay Malstein. Y como cantante tenía nada más y nada menos que a Ron Kill. Un extraordinario álbum. Pero ya después de eso. Pues, InBay Malstein、eh, pasa a formar parte de Alcatraz y la banda, pues,、eh, queda en un hiato. Tengo entendido que en, ya en, en algún momento, después de ese disco, tiraron como que un single, pero más allá de eso, pues, pues no. Pero es tremendo disco, tremendo álbum. s t e e l e r era tremenda banda. Quizás era demasiado banda para que se mantuvieran juntos y se desmembraron, y de ahí salieron otros proyectos. Y lo próximo que escuchábamos, pues era precisamente el señor Invay Malstein. De su excelente álbum Odyssey de 1988, estábamos escuchando el temazo Rising Force.、Eh, en mi opinión personal,、eh, este álbum Odyssey. Es quizás el último álbum extraordinario que lanzó Invay Maustin. No es que lo que lanzó después no sirva, no sea bueno, pero no está al nivel de extraordinario. Me parece que la carrera de Invay Maustin, desde su primer álbum hasta el Odyssey, era impecable. Ya lo demás fue mucho más repetitivo, demasiados cambios de alineación,、eh, se comenzó a experimentar con otras cosas. Eh, hay gente que va a diferir de lo que estoy diciendo, no hay ningún problema con eso, pero en mi opinión personal, me parece que Odyssey es el último extraordinario álbum que lanzó i n v e y Maustin. Y cerramos, cerramos con、eh, un colega de, de i n v e y Maustin. Estamos hablando de Chris Impeliteri y de su proyecto Impeliteri, de su álbum Pedal to the Metal del 2004. Estábamos escuchando. Dance with the Devil. Un buen álbum de Impeliteri. Tampoco es el mejor álbum de él, pero sí es un extraordinario álbum. Impeliteri siempre ha sido un extraordinario guitarrista, un virtuoso en la guitarra,、eh, que me gusta mucho. El trabajo que está haciendo actualmente, que está con Rob Rock por ahí,、eh, excelente. Así que me gusta mucho. Así que teníamos un. Excelente bloque. Bien, mi gente, la semana pasada estuvimos hablando、eh, de alguna, algunas personas, algunas personalidades del mundo del, del heavy metal、eh, que habían dado positivo a, al COVID-19. Estuvimos hablando ¿verdad? de Chuck Billy, que agraciadamente la semana pasada lanzó un comunicado. Diciendo que ya habían superado、eh, ¿verdad? La, la condición, tanto él como su esposa,、eh, y eso nos alegró mucho. Hablamos de, de Flor Janssen también, que aunque nunca se、eh, oficializó ni se confirmó que ella tenía un diagnóstico de COVID-19,、eh, sí, ella a través de su cuenta de, de Twitter eh, eh, dijo que presentaba todos los síntomas y que estaba en cuarentena. Pues a través de esa misma cuenta de t w i t t e r de esta semana, ella lanzó un video con un mensaje de agradecimiento a todos los que ¿verdad? se habían comunicado con ella deseándole buena salud y de que ya、eh, se sentía、eh, muy bien,、eh, que ya、eh, había superado todos los síntomas. Nunca、eh, confirmó el hecho de tener o no un diagnóstico, no lo sabemos.、Eh, en su video, ella anda corriendo、eh, caballo por unas praderas, así que. Parece que está muy bien y eso nos alegra mucho. También habíamos hablado、eh, del baterista de Dead Angel.、Eh, de eso no se ha publicado mucho más.、Eh, sí, a través de un comunicado de Manichetti de, de YT,、eh, de alguna manera nos hizo saber que el baterista de Dead Angel estaba en, en sala de intensivo. Porque parece. Que en el caso de él sí la cosa es un poco más delicada. Sin embargo, no hay una comunicación oficial, o por lo menos yo no he visto una comunicación oficial dándonos información al respecto.、Eh, tampoco hemos tenido información oficial、eh, con respecto a Gary Hall, quien aparentemente también había sido diagnosticado con COVID-19.、Eh, pero eh, espero que todos estén bien y que todos se hayan recuperado. Esta semana, pues lamentablemente sí, b a j ó un comunicado donde、eh, se habla de Steve DiGiorgio, bajista de Testament, que está diagnosticado con COVID-19. No se da mucho detalle, no se dice、eh, en qué condiciones está,、eh, pero sí aparentemente da positivo. Gente, recuerden que el hecho de que alguien dé positivo, eso no quiere decir que se va a morir. Eso no quiere decir que lo van a poner en intensivo ni que necesita ventiladores. Simplemente lo que significa es que ha presentado ciertos síntomas, se le ha hecho la prueba y se ha detectado la presencia del virus en su cuerpo. Ocho de cada diez personas que、eh, son i n f e c t a d o s con el COVID-19 no presentan síntomas o sí presentan síntomas, pero el mismo cuerpo combate el virus. Dos de cada diez. Si tienen algún tipo de condición que puede complicarse, pues estas son la gente que realmente hay que tener más cuidado. Y esto es la、eh, alegada población de alto riesgo. ¿okay? Así que yo espero que toda esta gente lo supere. Yo espero que todos los que se han diagnosticado lo puedan superar y que aprendamos de esta experiencia、eh, que nos está dando un poco duro. ¿okay? Muy bien. Eh, así que a Steve DiGiorgio le deseamos lo mejor.、Eh, ¿Qué más? Pues nada, vámonos entonces con un bloquecito de metal en castellano. De esos que le gustan mucho al señor JC a y e River. JC a y e River, mi amigo y mi hermano,、eh, siempre está t r a s bastidores, aunque no lo vemos y no los escuchamos. Eh, a veces él es el que está detrás de todo y ayudándonos cuando la cosa se tranca.、Eh, él está detrás de toda esta cuestión. Así que le envío un abrazo bien grande para él y deseándole lo mejor para él y su familia. Vámonos, vámonos con este、eh, bloque en castellano y nos vamos a ir clasicón. Nos vamos a ir clasicón con una banda que yo sé que a mucha gente le gusta y a mí me gusta también. Y esta gente se llama n Los Ángeles del Infierno. o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 Entre, suscríbase al canal y reciba notificaciones de todas nuestras publicaciones. Heavy Metal Bunker Review, una producción de Heavy Metal Bunker Entertainment. Desde los pasados años hasta el día de hoy, y m i r a n d o al futuro, rememorando los mejores momentos históricos, Este, Now this is the Metallica family San Juan's. MetalPR.com. Fucking metal! Fucking <inaudible> <inaudible> <inaudible> <inaudible> <en> <inaudible> metal! Fucking metal! Fucking metal! Fucking m e a l f u c k n t r e t a l f c k i n g m e t l f u i s t o r t a l f u c k i n metal! f u c k n g metal! f u c e i n p metal! f c k i n g metal! f u i n g e t a l metal! f u n o metal! u c k i n g metal! f u c i n e a c k i n e t a l f u c k i n a e t a l Fucking metal! f u i n g metal! f u c i n g t a l metal! f u c k i n metal! metal!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 Heavy Metal m a n s i o n pasado, presente y futuro del metal en Puerto Rico. De regreso, mi gente, de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Estábamos escuchando nuestro tradicional bloque de metal en castellano y que lo comenzamos clásico, clásico, clásico. Comenzamos con nada más y nada menos que con Ángeles del Infierno. De su álbum Pacto con el Diablo de 1984, teníamos el temazo, maldito sea tu nombre. Gente, ángeles del infierno,、eh, y esto lo he dicho varias veces en varias ocasiones en, en el programa,、eh, si no es. La primera es una de las primeras bandas que yo escuché、eh, de metal en español, l O metal en castellano.、Eh, lo tengo ahí entre Obús y, y Ángeles del Infierno, pues uno de ellos fue el primero. Por alguna razón,、eh, tiendo a pensar que Obús. Específicamente el tema、eh, d e v i s i t a r a la Muerte fue como que el primer tema que escuché, pero definitivamente después Ángeles del Infierno, el primer tema de ellos que escuché fue、eh, Maldito sea tu nombre.、Eh, es tema brutal, pero el álbum es extraordinario. Eh, simple y sencillamente, Gallardo tenía una voz espectacular. En ese momento, difícilmente había un cantante que estuviera a ese nivel. Así que Ángeles del Infierno es un clásico aquí en nuestro bloque de metal en castellano. Después nos fuimos con una de mis grandes bandas, Avalanche, y de su álbum del 25 aniversario, donde se regrabaron. Los mejores temas de Avalanche、eh, con su nueva alineación. Estábamos escuchando la versión de El Ángel Caído de ese álbum 25 aniversario que fue lanzado en el 2017. Y terminamos el bloque con、eh, lo más reciente de la banda Opera Magna. Opera Magna había lanzado el año pasado,、eh, a finales del año pasado, un álbum. No había tenido la oportunidad de escucharlo. Esta semana lo escuché y la verdad es que me patearon bien duro. Opera Magna es un prototipo de、eh, banda sinfonic metal. Así que si usted es amante del metal sinfónico, así tipo Nightwish, After Forever, Delane y ese tipo de cosas. Pues ó p e r a Magna es extraordinaria. Y lanzaron en el 2019 un álbum que se llama De la m o r y otros demonios. Y de ese、eh, álbum estábamos escuchando el tema Por un corazón de piedra. El álbum es buenísimo, es extraordinario. Vuelvo y le digo: si usted es amante o le gusta y le atrae. El metal sinfónico, ópera magna es extraordinario, altamente recomendado. ¿okay? Bien, vámonos entonces ahora con、eh, nuestro bloque de metal de la nueva generación. ¿okay? Eh, como ustedes saben, a finales del año pasado yo lancé un programa、eh, que era exclusivamente. Eh, de metal, o lo que se le conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal, que son bandas de la nueva generación, bandas que、eh, usualmente son del 2000-2010 para acá,、eh, que son bandas nuevas、eh, que están grabando uno, dos, su tercer álbum. Pero lo importante de esto es que son bandas、eh, de esta generación que están haciendo heavy metal tradicional. Eh, ¿Por qué es esto importante? Porque sí, todo el tiempo h a estado saliendo diferentes bandas de heavy metal, pero no son、eh, precisamente del heavy metal tradicional, de ese que nos gusta tanto a nosotros.、Eh, empiezan a salir las bandas de powercore, que si de metalcore, que si de todos los core habidos y probables, que si los industrial, que si yo no sé qué más, y está bien. Para el que le gusta ese tipo de género, no hay ningún problema. Pero para aquellos amantes del metal tradicional, pues nuestros héroes, nuestros iconos, pues ya están viejos, ya se están acabando, muchos se están retirando, algunos se están muriendo y otros se van a retirar en los próximos 10 años. Entonces, ¿qué,、oh, ¿qué opciones nos quedan? Pues mira, las opciones que nos quedan es、eh, pasar el resto de los días que nos quedan eh, escuchando eh, música en el cementerio, música de gente muerta,、eh, o. Empezar a escuchar algún otro género del heavy metal que no es el que nos apasiona, no es con el que crecimos,、eh, pero no, no hay más nada. O la tercera opción es comenzar a escuchar estas bandas que son、eh, bandas nuevas que tocan heavy metal tradicional y que hacen buena música. Si usted es de los que le interesa conocer、eh, este conglomerado de bandas que son de básicamente todas partes del mundo. En YouTube hay una página muy muy buena, que yo creo que es una de las páginas、eh, más productivas que hay en, en YouTube,、eh, que precisamente、eh, está titulada así. ¿no? El canal está titulado como NWOTHM, -E、que es New Wave of Traditional Heavy Metal. Usted entra a, esa, a ese canal, se suscribe y le van a estar enviando todo el tiempo.、Eh, Lo más reciente de estas bandas que son consideradas、eh, de la nueva ola del de heavy metal tradicional. Claro, ellos postean muchas cosas, están todo el tiempo、eh, publicando cosas. No todo lo que publican pues realmente es de alta calidad. Ellos publican muchas cosas, por ejemplo, de, de bandas nuevas de lugares donde quizás la tecnología todavía, pues. Por ejemplo, bandas de Ucrania, bandas de India, bandas de diferentes lugares bastante remotos que quizás no tienen las facilidades, los productores, los estudios o el dinero.、Eh, así que a veces postean cosas y yo siempre las escucho, ¿no?、Eh, a veces las bandas son muy buenas, pero la producción no lo es. El sonido, la mezcla, la masterización, pues no son muy buenos. A veces son simple y sencillamente demos. Eh, pero muchas de las cosas que postean sí son extraordinarias. De ahí he descubierto yo muchísimas bandas que no tenía ni idea de que existían:、eh, bandas de Grecia, bandas de España, bandas de,、eh, de Noruega, bandas de Suecia, inclusive bandas de Estados Unidos. Entonces,、eh, si usted es de estas personas que le interesa, le gusta y le apasiona eh, eh, buscar. Eh, nueva música de la nueva generación de los géneros que nos gustan,、eh, les invito a que formen parte de ese canal. ¿okay? Yo no tengo nada que ver con ese canal, no soy parte de él ni nada. Simplemente desde que lo encontré、eh, he descubierto muchas cosas interesantes. Entonces, desde ese programa para acá que hice a final de año, me he dado la tarea de estar en constante búsqueda de bandas de la nueva generación. Y he encontrado muchísimas, muchísimas, muchos más de lo que yo creía. m u c h o s de estas bandas,、eh, pues he mandado a comprar sus, sus CD. Algunas de ellas he mandado a comprar sus discos en vinilo.、Eh, así que hay muchas bandas que me gustan mucho. Hoy, en el bloque de metal de la nueva generación, voy a poner las tres bandas. Que en mi opinión personal son las más que me han impresionado y las más que me gustan. Eso no quiere decir que las demás no me gusten, sino que de todas las que he descubierto, por lo menos en los últimos seis meses, en las tres que más me han impresionado, ya sea. Por el tipo de heavy metal que tocan, ya sea por la, las composiciones, por la música, por la ejecución, por la producción,、eh, y porque de alguna manera, siendo bandas de la nueva generación, me transportan a lo que son las bandas iconos con las que yo crecí y que siempre me han apasionado. Y voy a comenzar este bloque con la banda que más me ha、eh, cautivado, que me ha enamorado. La banda que realmente más me ha impresionado, porque desde la primera vez que la escuché, por alguna razón me llevó a la era de Black Sabbath, pero a la era de Tony Martin. El cantante tiene este timbre de voz muy similar y el delivery de su canto es muy similar a Tony Martin. Y la música que ellos interpretan es muy similar a. A la época de Black Sabbath con Tony Martin, y por eso quizás es la banda que más me ha cautivado. Esto es una banda de Grecia y de su álbum del 2018, The Last King, esta banda se llama Raging h e a r t The smoke and the ch- a r Que sí, mi gente, estamos de vuelta, estamos de regreso. We r e back e n Heavy Metal Bunker Radio Show. Estábamos escuchando nuestro tradicional bloque de、eh, heavy metal de la nueva generación. Y como les dije, incluí tres temas、eh, que están en el orden de preferencia, como los, las bandas que más me han cautivado. Y comenzamos con nada más y nada menos que con una banda de Grecia, r a g i n h e a r t r a g i n h e a r t tiene dos álbumes. El último álbum se llama The Last King del 2018. Me parecen una extraordinaria banda. El primer álbum es muy bueno.、Eh, lo único que. Que me parece que en el primer álbum ellos incluyen a, a un tecladista, alguien que toca keyboard, y me parece que el keyboard tiene demasiada presencia en las canciones y eso hace que la música tenga otro, otra o o t r textura,、eh, no sé, algo diferente. En este disco,、eh, The Last King, pues no no está、eh, ese keyboard presente, lo que hace que la música sea un poco más cruda. Un poco más、eh, tradicional, un poco más clásico, el sonido mucho más clásico. Me encanta, me encanta Raging h e a r t Lo mandé a buscar a Grecia y me llegó en un Limited Edition Digipack que me fascinó. Así que me encanta、eh, Raging h e a r t La próxima banda que me cautivó,、eh, específicamente con ese álbum que lanzaron en el 2018, fue nada más y nada menos que White Wizard. White Wizard lanza en el 2018 un espectacular álbum que se llama Infernal Overdrive. Ese disco es una、eh, obra de arte. Lo mandé a comprar en disco en vinilo. Me llegó una versión doble álbum.、Eh, la verdad es que el sonido de ese disco en vinilo es una cosa espectacular. Um, uno de los guitarristas que más me ha impresionado en este movimiento、eh, del traditional heavy metal es el, precisamente el guitarrista de White Wizard. Bueno, la banda completa es, es, es espectacular, pero el guitarrista es, es otra cosa. El guitarrista tiene、um, esta limpieza tocando que me acuerda mucho a John Norum de, de Europe.、Eh, La manera en cómo toca、eh, es súper, súper limpia.、Eh, es un deleite de verdad escuchar、eh, las canciones de the White Wizard. Me encanta. Y la tercera banda que más me ha cautivado es una banda de la Madre Patria España. Y estamos hablando de Night Fear. Night Fear es una banda un poco más más rápida, más、eh, entre el t r a d i c i o n a l y el speed metal.、Eh, Me encanta la interpretación vocal,、eh, la precisión de la música, la fuerza y、eh, el sonido, la masterización, la producción en general es excelente.、Eh, en este año, en el 2020, lanzaron su más reciente álbum, Apocalypse,、eh, que me parece extraordinario. Si usted tiene la oportunidad de poder comprarlo, mandarlo a buscar. Night Fear. Es un extraordinario bandón. Así que estas fueron las tres bandas, o son las tres bandas, que hasta el momento más me han cautivado y más me han enamorado. Hay otras extraordinarias también. s m o sea, l d e r que es una banda de, de jóvenes que está tocando、eh, Doom, pero Doom tradicional,、eh, espectacular. Riot City,、eh, Bueno, hay un montón de bandas por ahí.、Eh, Evil Hunter, que es tradicional, pero de alguna manera como que coquetea con, con el glam.、Eh, así que mucha banda extraordinaria. Pero estas tres son mis favoritas. Y vamos a pasar r a p i d i t o con el próximo bloque: que nos vamos a ir clasicón. Vamos a pasar de la nueva generación a lo clasicón. Nos vamos con una banda、eh, que iba a estar en uno de estos grandes festivales、eh, que se cancelaron a causa de la cuestión esta del COVID-19. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de Merciful Faith. Madre, qué bloquetazo clásico, clásico, clásico. Comenzamos este bloque con la legendaria banda Mercyful Fate, la banda de donde sale Mr. King Diamond. Mercyful Fate、eh, tenía proyectada una reunión para ahora, para el 2020. Y tenía varias fechas.、Eh, entre ellas iban a estar en b a k e、eh, n Iban a estar en el Mystic、eh, Festival. Iban a estar en Portugal. Iban a estar en varios lugares. En este momento no sabemos si eso、eh, se va a poder dar. Porque aunque muchos de estos eventos son en el verano o después del de verano. En realidad es muy difícil poder predecir hasta cuándo va a mantener esta alerta mundial. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿okay? Vamos a ver qué ocurre. Pero teníamos a Mercyful Fate. De su álbum Don't Break the Old, de 1984, estábamos escuchando el tema A Danger's o u Meeting. Mazo que me gusta mucho, me encanta Mercyful Fate. Mercyful Fate es una de estas bandas que comenzó lo que era el movimiento de música oscura,、eh, aunque yo no los considero a ellos black metal como tal, pero sí fueron los que empujaron de alguna manera y participaron de lo que más adelante se conoció como el Black.、Metal. Me encanta, me encanta Mercyful Fate. Lo próximo que escuchamos fue nada más y nada menos que Metal Church de su primer álbum, Metal Church. Estábamos escuchando un cover muy divertido que me gusta mucho, mucho cómo lo interpretan. Y estamos hablando de un cover del tema Highway Star.、Eh, esto aparece en el disco Mer, eh, eh, Metal Church de、eh, en 1984. Ese tema lo interpretan magistralmente. Me encanta ese cover. Hoy incluí dos covers en el programa: uno de Primal Fear con a z e p y este de m e t a l Church、eh, con un tema de Deep Purple. Así que、eh, me gusta, me gusta mucho esto. Y cerramos este bloque con Riot. Riot es otra banda, es un bandón okay, que tiene una trayectoria espectacular.、Eh, En, desde, que, desde que se fundaron, y estábamos escuchando del álbum Thunder Steel de 1988, el tema Thunder Steel, un excelente álbum, un excelente tema、eh, que me gusta mucho.、Eh, lamentablemente, la semana pasada、eh, se anunció o se dio a través de la prensa. que el ex guitarrista de riot el、eh, cubaris、eh, eh, quien fue guitarrista de riot y actualmente era el guitarrista de riot act riot act es una banda que se recientemente se formó que estaba compuesta por los ex miembros de riot pues lamentablemente murió a causa del c o v i d 19 tenía、eh, 66 años、eh, y él era el actual guitarrista de Riot Act、eh, Riot Act era una de esas bandas que tanto el lechón atómico como este servidor íbamos a ir a ver en el h e l l s Heroes Fest y lamentablemente se canceló、eh, ya que este evento iba a ser dentro de dos semanas、eh, así que No sabemos, ¿verdad?, qué va a pasar con Riot Act en este momento, pero sí lamentamos mucho la muerte、eh, de Lu a causa del COVID-19. Muy bien, mi gente, no me queda tiempo para más. Se me acabó mi relojito de arena.、Eh, no tengo mucho más tiempo. Tenemos al lechón atómico haciendo fila con los. Eh, dientes afilados, porque viene con la nueva lechonera del rock, con todas sus、eh, locuras y la excelente música que comparte con nosotros.、Eh, nos estamos escuchando la semana que viene. Vamos a tener más música para poder compartir con ustedes el próximo domingo, ¿ok? Por favor, mi gente, quédese en su casa. Si usted no tiene que salir, no salga. Si tiene que salir, salga solo, no se lleve a su familia. Tome todas las precauciones necesarias para mantener un alto nivel de higiene. Mantenga distanciamiento social y manténgase con su familia lo más protegido posible. Les deseo mucha salud, les deseo una excelente semana. Aquellos que van a trabajar, cuídense mucho. Eh, y nos estaremos escuchando la semana que viene. Se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista, baby.